no Hay una realidad fuerte Que es que pareciera Yo creo que Digo pareciera porque creo que no es así Y estoy seguro que no es así Pero ante la situación de cuarentena De pandemia, de no hacer grandes movidas Y movilizaciones Cualquier reunión de 30 personas Se convierte en una movilización Y empodera sectores Que no tienen poder A ver no que no tienen poder pero eh, porque en sí, definitiva están defendiendo grandes poderes pero sí. que no tienen la relevancia institucional política callejera eh, digamos que tiene un nivel callejero ínfimo al lado de los movimientos del movimiento nacional que hoy no está pudiendo expresar eh, y las marchas del obelisco estas cosas como la de hoy, la de la de ayer a la noche les hace creer y nos hace creer que es el problema más grande le hace creer al frente de todos que son que están empoderados que pueden hacer lo que quieran y que eh, pueden agarrar a cualquiera y meterlo preso de nuevo uh -huh. y es difícil digamos y acá bueno, la, pero eh, hay una justicia condescendiente con eso hay una justicia que tiene todos los problemas eh, característicos de, de los poderes judiciales eh, oligárquicos de, de nuestras de nuestras naciones ya ni siquiera argentina de todas nuestras naciones sudamericanas eh, ahora Y, y, y con mucha pena digo que no tengo una solución estricta y específica pero eh, el frente de todo está perdiendo terreno de una manera eh, literal perdiendo eh, calle perdiendo espacio de, de, de, de disputa de ciertas políticas sí pero eh, no hay tampoco mucha alternativa a eso menos ahora no sé sí, bueno hay sí, que ver la verla... fuerza, pues, sí, a ver Eh, si a lo que apuntás es, no podemos salir a manifestarnos y un grupito de 30 personas te hacen una tapa de diario, eso es cierto. Ahora, ¿cómo contrarrestás? ¿Con otra movilización? No hay No, no no, no, no, tengo... No, por eso digo, medio que, que es una situación eh, que estás... Eh, que Igual me parece que es, una, es un buen momento para analizar qué se puede hacer frente a eso. Hace rato que venimos raneando uh -huh. un poco de decir, a ver, si nuestro nuestra principal nuestro principal capital es salir a la calle y demostrar la cantidad de gente eh, que apoya a este gobierno popular. Eso no se puede hacer ahora. Bueno, ¿cómo hacemos? Me parece que se puede, digamos, una demostración de fortaleza es avanzar en definiciones fuertes a pesar de no tener la movilización callejera. Claro, creo. A ver, eh Tema, digamos, que, que vamos a seguir usando de ejemplo mientras aparecen nuevos. Eh, Vicentín. Sí. Anda a fondo. No están las movilizaciones, no importan a fondo. Porque sabes que el respaldo está? Bueno, ese es el problema. No, no sabemos si ellos saben que el respaldo está. Pero aunque el respaldo esté, supongamos que sí podemos llevar a la gente a la calle, <coughs> ellos también se van a, tampoco eh, se van a convencer por nuestra movilización. Sí, ellos moverán menos. Digamos, cuando tenés una visión de 30 personas y después te viene una nuestra de 500.000, claro. bueno, sí, en la calle le ganaste y hay una presión importante, una presión muy fuerte, que es lo que estamos acá discutiendo. Ahora, hacelo avanzar igual, porque ese respaldo está. Digamos, eh, cuando tu principal herramienta, cuando que además no sé si el Frente de Todos la considera, o Alberto Fernández considera que las movilizaciones son la principal herramienta. Digo, principal herramienta como... Una de las herramientas fuertes que siempre ha tenido el movimiento nacional. Uh -huh. Bueno, y el kirchnerismo que sobre todo, ¿no? En claro, los últimos tiempos. Que es la movilización. Eh, no la tenés. No quiere decir que es la única herramienta y que, chau, no hay gobierno porque no se puede salir a la calle. Eh, Hacé que sea una herramienta más y, y aprovechate aprovechá otras. Uh -huh. Sabés que no son las redes sociales. Porque vas a perder en ese juego. O por lo menos, la verdad están perdiendo en ese juego. En el juego de las redes sociales se suele perder para los nuestros si sí. eh, comunicacionalmente está cometiendo muchos errores sobre quién sobre quién va a defender determinadas políticas o cuáles son las líneas que se van a discutir eh, hay distintas herramientas que pueden eh, suplir entre todas a la a la movilización que no están siendo tampoco bien aprovechadas eh, y después te pasan cosas como esta que un, un tipo que operaron judicialmente para meterlo preso cuando le dan la domiciliaria no lo dejan y no es que no lo deja ya, ni siquiera lo deja es un problema judicial que lo es uh -huh. ni siquiera es un problema judicial que lo es eh, sino que te hicieron volver para atrás 20 de chetos del de country de Pilar eh, sí. me, a, a mi me me, me me jodió mucho ayer me, me me rompió las bolas <ríe> digamos mal mal y pronto este porque ¿Molesta? cuando quieran lo cuando quieran eh, escarcelar a, a Madu du y quiera salir a la calle que uh -huh. lo van a meter a la piña en la casa o a o a Luis Delía Bueno, pero ahí tenés dirigentes políticos. A veces es un empresario es, es distinto el perfil. Me parece que en este caso el gobierno sí, no pero, se va a meter sí, tanto. Sí, pero el operador es la misma. Por una cuestión mediática. Por lo que no, porque qué feo, porque para el local, claro, y poner, es poner el foco y hacer un juego que es totalmente innecesario a este en este punto. Uh -huh. Digo, es hacer un juego que eh, no vale la pena, porque es justamente lo que se está esperando, ¿no? Entonces, eh, no se va a meter en esto el gobierno. No, el gobierno ni no se va a meter, hacer, ni debería eh, hacerlo tampoco. Yo no creo que eh, Alberto Fernández tenga que salir a decir eh, las a, a darle un abrazo a Lázaro Báez en eh. Creo que no no, no no solo no es lo que va a hacer, creo que está bien que, que, que no lo haga. Ahora, eh, es Lázaro Báez y en nombre hoy día, eh, con este ejemplo, uh -huh. son todos los presos políticos del macrismo. Son todos los presos políticos del macrismo. Eh, ¿Para vos Báez es un preso político? Báez hoy por hoy es un preso político también, porque es parte de la misma operatoria sobre la que fue Cristina. Digamos, si va el preso Lázaro... También iban porque vaya presa Cristina. También iban porque vaya presa Cristina. Porque en definitiva es la misma ruta del dinero acá. Sí, no sé si llegaron... A ver, no conozco a fondo la causa, ¿eh? eh sinceramente. Eh, nunca pudieron encontrar algún tipo de vinculación lo suficientemente sólida como para ir contra Cristina. Mediáticamente fueron, ¿eh? Mediáticamente uh -huh. sí, vos podés decir cualquier cosa y sos tapa de, de La Nación o de Clarín, eso está claro. Ahora, judicialmente no sé. Judicialmente no lo creo. Judicialmente no hay vinculación. Eh, a ver, hay vinculaciones legales, si normales. Hay lo, si hay lo fer eh. si hay una persecución también desde lo judicial. y hay una, es, A ver, es articulado lo mediático con lo judicial. Eh, pero nunca pudieron demostrar fehacientemente que Cristina estaba involucrada en eso. No pudieron. No. Que Julio De Vido y Amado Dudú tampoco. Y los mentiros están igual. El, eh, a ver, hay una diferencia, que es que Cristina tuvo tiene un peso específico y una defensa, si querés, masivo y popular, ostensiblemente mayor a las de los otros eh, compañeros. Pero es lo que discutimos siempre. Cuando se habla de Cristina, se habla de la UFER y Operación Mediática Judicial, y cuando hablamos de todos los demás... Es como, bueno, algo habrán hecho. Uh -huh. eh, está bien, sí, los operan, pero algo también se seguro habrán hecho. Y hay una doble bar interna que lleva, indefectiblemente, a que tiremos gente por la borda, la primera de cambio, que se el Hoja Clarín. Eh, porque ma mañana te sale una operatoria judicial sobre Santiago Cafiero y lo tenés que echar, porque pensás que es un corrupto. Claro. Eh, no, es, es difícil, yo sé que es difícil y, y, y nos han pegado fuerte en, en las la líneas de, de, de flotación de, de, de la fraternidad militante, qué sé yo, es eh, es difícil y me parece que no es bueno lo que pasó ayer, vamos a ver cómo se resuelve de manera jurídico judicial, porque en algún momento tiene la prisión oficial y sí, sí. algún domicilio va a ter que ir. Pero bueno, eh, 10.39 de la mañana. Hace un momento estábamos hablando de seguridad. Vamos a seguir hablando del tema con lo que está pasando con una nota interesante después de la tanda. Radiográfica. Radiográfica. FM89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de radiográfica.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 Todo muy superado, muy liberal. viviendo aquí, en, en este mundo abandonado. La la renta. No. ¿A quién? Vamos detrás de esta vaina que no lo puedo creer, mira. Oye, bro, aquí es perico? Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. Todo ¿Sí no? es muy chistado, 100%. Escuchando buena música. Uy, este bien, ¿eh? Tiene pilas.